Vamos a comenzar recordando、eh, acá en Córdoba, hay, más precisamente en Córdoba Capital, se está dando un proceso de resensibilización, de recuperación del sentimiento originario indígena、eh, por parte del pueblo de la Toma, que,、eh, de origen comechingón,、eh, que en estos días ha sufrido、eh, una pérdida. que... Con mucho dolor se comunicó el fallecimiento del curaca Ramón Aguilar, quien、eh, acompañó desde los inicios de la rearticulación del pueblo de la Toma. Así que vamos a, a compartir una nota que se hizo con Ramón Aguilar en el mes de marzo de este año en los estudios de Zumba la Turba y a ya visibilizar esto. Desde los abuelos Comechingones, que nunca se ha dejado de luchar para volver a poner en el lugar que se merecen el respeto de los pueblos originarios, sobre todo acá en c o r d o a el pueblo Comechingón.、Eh, al hermano Comechingón, que él es Curaca, que es una autoridad、eh, de la comunidad del pueblo de La Toma.、Eh, ya hemos tenido distintos hermanos y hermanas también, de, de, no solamente、sí. de la comunidad del pueblo de La Toma, sino de otras comunidades. Que han estado presentes aquí, así que bueno, es un honor justamente tenerlo a Don Aguilar, que siempre lo, lo, lo queríamos tener aquí. Bueno, finalmente hoy lo pudimos cumplir, cumplir este sueño.、Eh, así que bueno, él es figura, es autoridad justamente de la comunidad del, del pueblo La Toma, de esta autoridad que, que se llama Curaca. Y que bueno, Don Aguilar nos querría contar、eh, qué significa Curaca. Es cacique de una familia. Antes lo antepasó, decían Nahuán. n a h u a t Curaca y casi que la misma cosa. Ahora, ¿cómo llego yo a, a este lugar? Mi abuelo fue comunero en, en a l t o Alba, en La Toma, porque La Toma, en 1910 los pudientes, no se l l a m a m o s pudientes a los gobiernos, le pusieron pueblo a l b e r d e Pero desde de hace 557 años se llama pueblo La Toma. Compren desde aquí, de la Cañada. Siempre sobre nuestro benefactorio, el río Suquía, de este lado, hasta la calera, Dumasnil, todo eso, parte de la lagunilla de Alta Gracia. El abuelo me decía, mi hijo, usted es, es comechingón, como su abuelo. ¿Y qué es e s comechingón, abuelo? Bueno, parte de los indios que hemos s ido de acá. Tu, tu mamá, todo, todos somos comechingón. Y como un día en la iglesia de las gracias del padre z a r a b i a Eh, dice él: si alguien se creía descendiente de alguna etnia originaria,、uh -huh. yo levanto la mano. Me dice: Bueno, después lo espero en la sacristía. Y ahí cuando voy, el padre Sárabe me dice: ¿Y usted, Ramoncito, por qué se cree c o m e c h i n g u e se r que mi a b u e l o dijo que, que él e s c o m e c h i n g u e s c o m e u n se r o e a q u í b u e n o A ver, i v a el padre en, el en los libros de los archivos, porque ellos tienen entrada a los archivos. Él,、eh, Adriana Gleis, Eric Coquita, e r n á n d e s Priva. Ahí en el arzobispado hay dos libros, según el padre y lo que tengo escrito yo. Uno estábamos los indios anotados y los blancos del otro lado.、Uh -huh. Entonces, hay que. Ellos comienzan a investigar, a investigar, sí, verdaderamente. Lo vi al real. Y los Aguilares por parte del norte también, come chingón. La madre de p a p á era cacique en el año 1880 en Santa Elena de Tulumba. Así que somos por parte de madre, come chingón de aquí de Córdoba y, y de la provincia de Córdoba, por parte o r p de p a p á Entonces se hacen los trámites ante el i n a i para que esto se vuelva a surgir. Porque la gente tenía vergüenza, miedo de decir soy, porque hay muchos. Mucha gente a h r r i b a en Alberdi, que descendiente. No, yo no, que con eso, indio, Bueno,、eh, el INAI pide siete familias para hacer el, el estatuto. Se juntan siete familias y cada familia pone un, una persona.、Eh, los Aguilar me ponen AME, los lo Villafañe, todo cada uno pone. Y、eh, se hace la última reunión y en el 2008 nos dan la personería jurídica. Para ser comunidad t i e n e que ser siete familias. Hay c o m i chingones por todos lados, lo mismo que San Aveirones, pero el, si no son siete familias no es comunidad, son ONG y todo eso. Son no. poderosos, ¿no es cierto? Pero no, no los tildan. h u m o s un problema que le querían quitar las tierras, como sea lo de、eh, San Marcos Sierra, Tullián, que él conoce a María Tullián todo, sí, sí. pero se firma, no se le quita nada a nadie. Porque dice, ustedes son los dueños de la tierra. No, no somos dueños, somos parte de la tierra. q u e es distinto. Se hace la Pachamama, se le devuelve lo que nos ha dado durante la existencia de uno cuando fuimos chicos. Se le devuelve, se le da, cada uno lleva lo que puede. Pero hay que saber, o sea, el bautismo de la Pachamama,、eh, pero hay que saber por qué se va también. Uno va a agradecerle a la Pacha. Ese es el, uno de los sentidos. Bueno, y, y el abuelo、eh, el abuelo tenía muchas tierras en Alberdi, pero era una persona tan sensible que se, todo vendía n p o r b o l e t o y compra y venta. Perdió mucho el abuelo porque había un, no sé si h a g o mal le decía, un síndico, estos sinvergüenzas, iba a d e c í a Don Dominguito, ¿tiene un lotecito por ahí? Sí, Luna Romero se llama, sin v e r g o e n c e s t r a Bueno, y tiene, sí, ahí en Porto Hornu, por Pedro Sani, hay un lote. ¿Para quién? Y para, póngale, para usted, para Mari. ¿Y cuánto vale? Un lote de 10 por 30 valía 3 pesos en aquellos años. Yo tenía 7, 8 años cuando andaba en Luna Romero ese.、Mm. Tengo 83. Y, bueno, le daba unos 50, después nunca más le daba los unos 50. 0 q u e faltaba? Era, ahí en Alberdi, Eh, en toda la zona de d i s í p o l o s para aquel raro el que tenga una escritura, son todos con boleto y cumplimenta. Todos los terrenos hay. que Por, por eso, y、eh, mi mamá, mi pacha, me decía: Ramoncito dice, ya de grande. Ella no sabía que íbamos a llegar a esto, pero ella sabía que era descendiente, por el Tata le decía.、Uh -huh. eh, el Tata es de ella, pero el mío es Aicha, mi abuelo. Dice: cuando el Tata ya estaba pobre,、eh, no tenía la iglesia, no había que comer en las casas, hasta el sur, que los íbamos, mi hijo,、eh, yo tenía 10, 12 años, por unos montes, unos precipicios. ¿Los montes cuáles eran los, los frente de la fábrica de aviones? Y el precipicio era el cajón. c a d a u n o de Carlos Paz, oye, una belleza. ¿Y a dónde iba mamá? Le decía yo. Y íbamos a la casa, a la estanzuela de los Carlos Paz. ¿Y qué hacían ahí? Bueno, el tata iba a trabajar ahí y yo, mamá, aquí iba. Y yo iba a ayudarle a la señora a darle a comer las gallinas, a limpiar, a lavar los platos. La estanzuela dice que está hecha sobre, sobre este terraplen, con una vereda de un metro así. Y el abuelo se ponía y decía: Mira, Lolita, mira lo que es eso. Porque todo el valle de Punilla fue habitado por Comichingón. Algunos sanavirones hubo también, algunos quilmes. Y eso va a ver vos que cuando vos seas grande, tengas familia, alguien de, de tu familia va a ver cómo van a surgir. Y uno de esos fui yo. Mis hermanos también son creyentes, pero. Ninguno llegó a tener el, el, el título que uno tiene, d e s cura c a s i Todo está muy conforme, todo debe ser como chingón, todo. Y, y así se ha ido.